Belén Benítez. Hola, ver, ¿cómo Belén, n te va? Hola, ¿cómo están? Saludos a todas y a todos. Bueno, queríamos desde este lado por ahí que, que se diera a conocer,、eh, más que nada por, por esto que decíamos, ¿no? Lo que está pasando al, al centro también es una muestra de lo que están viviendo muchas organizaciones、eh, sociales y comunitarias aquí、eh, en el territorio. Para que la gente entienda, esta casa que tiene 40 años.、Eh, Tiene un aporte muy importante de, de parte del Estado, ¿verdad? Sí,、eh, de hecho, la mayor parte de, de, de nuestro aporte, de, de nuestro funcionamiento, depende del de, de Estado en dos, en dos partes: una es desde de el Estado de provincia y otra es desde Nación、uh -huh. directamente.、Eh, en estos momentos, no, nosotros con el programa de, de Nación、eh, dependemos específicamente del alimento, que es、eh, lo esencial en este centro comunitario, hace años que. Que, que nos, nos caracteriza,、eh, sobre todo en pandemia, por salir a responder en momento s de crisis. A ver, Nosotros no nos definimos como, como un comedor y nada más, pero sí es verdad que cuando la comunidad lo necesita, el centro siempre dio la respuesta. Y, y la realidad es crítica con respecto、mm. a, a Nación y、e、incertidumbre muchísima con respecto a los dos programas, e l de provincia también, porque se teme un efecto rebote.、Mm. Eh, desde el programa de, de Nación, lo que se teme es eso: digo, el ajuste brutal、eh, por parte de, del Estado y de, del gobierno de Miley para con nosotros, sobre todo porque no estamos amparados bajo ninguna ley. Y eso es lo peligroso: que afecte directamente a nuestro espacio, que hace 40 años que viene luchando, militando y, y sosteniendo a la comunidad, y que también es un poquito. Ver que la comunidad está entrando en esa crisis y nosotros no vamos a poder dar respuesta, por lo menos como ellos esperan. Entonces, la, la asamblea que tuvimos ayer fue un poquito mostrar cuál era nuestra realidad y qué va a pasar si nosotros no podemos convenir a justamente el 10 de diciembre、eh, el nuevo programa de, de alimentos. Le, le contamos a la familia primero cómo, cómo venía la mano, cómo se dividían la, las cuestiones de los gastos en este espacio para que tengan una idea de, de la importancia. Y después le dijimos: Bueno, nosotros conveníamos, listo, está, en el mejor de los casos conveníamos los dos programas,、eh, tanto el de alimentos como el de los educadores.、Eh, aún así hay una crisis que nos está atravesando ya hace un tiempito, entonces vamos a bajar. Eh, la cantidad de viandas que estamos entregando, vamos a bajar la cantidad de días que, que las infancias、eh, tienen un postre o la cantidad de días que toman una leche. Nosotros tomamos cuatro, cuatro días a la semana leche, vamos a, a tomar tres. Y eso impacta directamente en las infancias y, y, y en su crecimiento y en su bienestar y, y en los derechos que defendemos hace tantos años. Entonces es totalmente angustiante encontrarte con esa situación. Y a r r a s t r a también el equipo de trabajo, que somos 33、eh, personas y 33 familias atrás de eso. Entonces muchas de, de nuestras compañeras son. Eh, primero mujeres y después referentes de, de sus hogares son, son quienes sostienen sus hogares económicamente. Entonces, también pensar en, en cómo vamos a hacer a, para acompañar a, a esas compañeras que nos ha pasado un momento de crisis, terminan yéndose a, a otro lugar a trabajar, a un lugar donde se le pague mejor, a un lugar donde tengan、eh, prestaciones que, que, nada, que las puedan ayudar a, a vivir mejor a ellas y a sus familias. Entonces, el panorama es totalmente e n t e Difícil para para todos nosotros y la comunidad ayer entendió、eh, las familias que vinieron. Por suerte vinieron varias familias,、mm, que es algo que nosotros cada vez que hacemos un, alguna asamblea o algo de este tipo, las familias suelen tener poca participación y ayer、eh, tuvimos una amplia participación, lo que para nosotros s e es un aliento positivo. Eh, entender que se involucren que este espacio es abiertamente de, de ellos. Entonces, si no están, es como a veces、mm. medio complicado poder seguir resistiendo. Y, no, y te quería preguntar por ahí, para aquellos que nos están escuchando y que por ahí no, no conocen la realidad o tal vez nos escuchan un poquito más lejos:、eh, ¿cuál es la prestación y cuál es la, la, la prestación、eh, que tiene el centro、eh, y cuántos、eh, niños, cuántas familias hoy、eh, asisten? Eh, nosotros tenemos nuestra prestación arranca con infancias desde 45 días hasta jóvenes de 21 años.、Eh, vienen, desayunan, almuerzan y meriendan. Hay dos turnos digo, para escolares que van a la, a la escuela:、eh, el turno mañana se hace contraturno, turno tarde. Entonces, vienen, almuerzan y meriendan y así el turno de la mañana.、Eh, son 333 viandas específicas. Y son más de 100 familias.、Okay. Eh, eso es lo que nosotros tenemos en números. Después se van muchas más viandas.、Claro. Eh, esos son por ahí los números específicos con los que nosotros、eh, más o menos、eh, contamos. Pero siempre suelen ser、eh, más, sobre todo las familias que retiran vianda a la noche o los abuelitos que vienen y viven cerca del centro que también retiran la vianda en el espacio. Bien.、Eh, y consultarte, digo, porque el centro tiene 39 años, pero ¿se ha vivido o hay registros de、eh, alguna situación、eh, similar de no saber si se va a conveniar una situación、eh, de este tipo? Digo, porque s i b i e n p a r n es, es、eh, nuevo este gobierno libertario que tenemos con nuevas ideas, que por lo menos a nuestro sector. Nos aterra,、eh, pero ¿alguna situación similar hemos、eh, vivido? No con la incertidumbre de no conveniar, pero sí en cuestión de crisis de no recibir el recurso, porque lo que puede pasar es esto: bueno, nosotros conveníamos, sí, el 10 de diciembre sale el convenio, firmamos por un año. Y el recurso no llega, porque es un contrato. Nos, no, o sea, nosotros no estamos amparados, no pueden decir sí, dale, ¿sabes qué? Conveniamos y el mes que viene van a estar recibiendo el depósito. Y de repente el mes que viene no hay,、claro. no hay plata, como, como dijo, ¿no? Digo, no hay plata para gastar. Entonces, esa situación de incertidumbre nosotros ya la vivimos, de, de estar conveniados y que el dinero no llegue, que es incluso peor, porque、claro. se supone que, que firmaste un contrato con una contraprestación y, y nadie se hace cargo de esa situación. Eh, la hemos pasado muchísimas veces, no con esta situación de, de saber que nosotros no, no percibíamos en algún momento, hace más de 12 años, t estoy e hablando en un gobierno, c u a n d o e s t a b a Sioli de gobernador, no, no percibíamos、eh, el dinero para, para poder funcionar y íbamos a reclamar a la plata. Nos organizábamos con la red del encuentro, con las interredes e íbamos. Y teníamos la garantía de que si íbamos iba a estar todo bien y que íbamos a poder volver a nuestras casas. Hoy no tenemos esa organización、uh -huh. garantizada de, listo, vamos a ir a reclamar y no nos va a pasar nada. Hoy hay mucho miedo porque jugaron mucho con eso también, ¿no?、Mm. A decirte vos, te vas a vos vas a reclamar y te vamos a cagar a palo. Y, y sinceramente digo, muchas de nosotras tenemos miedo de, de esa situación, sí, de lo sí, que sí, pueda sí, llegar sí. a pasar. Entonces también está、eh, eso de. De, bueno, salgo o no salgo, qué puede pasar si salgo, cómo nos podemos organizar. Recordemos que, que nuestra policía es, es altamente represiva en sí, ese sentido, es como le, le, está, este, le trabaja para eso. Entonces, esa situación es como, como que no se vio antes, ¿no?、Mm. Eh, la falta de, de, de derechos garantizados. Eso no, no se vio antes y podíamos haber pasado muchas crisis. Digo, de hecho, e s t a m o s pasando por una crisis de antemano por, por lo económico. n o Cada uno en sus casas está pasando por,、mm. por lo similar, de que capaz antes le alcanzaba para, para un montón de cosas y ahora no, y cada vez le alcanza menos.、Y、eso es exactamente lo mismo en el centro. Digo, nosotros estamos á b acostumbrados a, a comer milanesa de, de carne una vez por semana. Desde hace un montón, y de repente ahora tenemos que comer una vez al mes, y así cada vez se reducen más, más prestaciones.、Eh, pero bueno, uno sabía que podía salir a la calle a reclamar y que estaba todo bien, o por lo menos que iba a ser escuchado, y ahora ni siquiera esa garantía tenemos, que creo que eso es lo peor de todo: saber que vas a, vas a salir y no sabes si vas a volver. Claro, sin duda.、Eh, Pensando digo, en, esta, en esta asamblea ¿no? que, que se vivió, un poco nos ibas contando、eh, el balance de esa asamblea, cómo, cómo, cómo se va haciendo, es positivo, es,、eh, es alentador, por lo menos la, esto que nos decías, la cantidad de personas que han venido,、eh, se, se puede ir pensando alguna nueva línea de acción. Para nosotros es alentador, por lo menos, saber que, que contamos con una familia、uh -huh. que nos pudo escuchar, aunque el panorama sea,、eh, no sea bueno y que las noticias no sean buenas, porque las caras de la familia, yo creo que eso también fue muy impactante. Ver cuando nosotros le estábamos diciendo cuáles de las prestaciones no íbamos a poder pre prestarles, la, las caras eran como, bueno, sí, esto está pasando. Sí.、Uh -huh. Pero para nosotros saber que, que hubo una respuesta del otro lado también es alentador, porque digo, como así tenemos miedo de lo que nos pueda pasar, también es un incentivo para seguir resistiendo. Digo, sí, que、no. esté alguien del otro lado sosteniéndote y saber que tu trabajo no está como a la deriva, está bueno. Lo que propusieron las familias era bueno empezar a hacer donativos de. De limpieza, nosotros también gastamos un montón, digo, hablamos siempre de comida, pero esto funciona con un montón de otros servicios: digo, lavandina,、claro. la de detergente,、eh, los trapos de piso, las rejillas, todas esas cuestiones、eh, se gastan porque la cantidad de uso que se le da, entonces estamos comprando todo el tiempo y también requiere de un presupuesto importante del centro. Entonces ofrecíamos eso, un donativo de lavandina, detergente y esas cosas que por ahí uno compran un dos por uno y puede decir, bueno, le da uno esto al centro que lo necesita. Y lo mismo en mercadería. Por ahí a nosotros no, no es significativo en gran escala un paquete de arroz, pero a nosotros ese paquete de arroz se lo vamos a dar a una de las familias que está en una situación mucho más crítica que la otra. Entonces, sí llegamos a ese acuerdo de que puedan donar ellos、eh, lo, que, lo que puedan, lo que sientan, lo que les alcance para poder hacer la redistribución e incluso poder utilizarlo en el centro. Eh, quedamos en esa y en algún posible, alguna ú n posible, l a g posible acción más adelante,、eh, dependiendo de lo que pase con, el, con la firma del convenio o no, y, y la situación en la que podamos estar. Bien, y ahí pensando también en estas、eh, posibles acciones a,、eh, a futuro,、eh, y, y lo, lo decía al inicio.、Eh, Lo, lo que le está sucediendo al centro comunitario Belén l está e sucediendo a un montón de otros,、eh, de otros centros, ¿no? Y ahí un, tratando de, de unificar con otros, ¿verdad? Sí, por ahí uno cuando, cuando uno piensa en esta situación particular cree que uno solo la está pasando、mm. mal. Y hoy justamente hablaba con, con una muralista de, de Turkumán y le decía, bueno. Tal vez si nos tocan a nosotros, no nos tocan a nosotros solos. Digo, estamos construyendo en red y hay una interredes que está a nivel provincial comunicada. Entonces. En otros momentos, como decías, en otros momentos de crisis, capaz éramos muy poquitos y no nos conocíamos. No sabíamos que, por ejemplo, estaba la RAE,、eh, que, que, estaba, que la matanza tenía un, un complejo de, de centros comunitarios re grande también. Entonces, ahora estamos comunicados entre nosotros y eso también es muy importante, sobre todo en estos momentos, sabernos que nos encontramos con otros y que vamos a resistir.、Eh, Por ahí, bueno, no con todas las garantías que teníamos en otro momento, pero sí entendiendo que, que vamos a estar para acompañarnos los unes a nosotros, e incluso internamente en, en nuestro espacio de, de trabajo también.、Eh, digo, todas las crisis sirven para fortalecer algunas cuestiones que, que tengan que ver con el día a día y con, con el trabajo de hace tantos años que a veces uno las pierde o las deja de lado. Bueno, en este momento es volver a lo importante. Y, y a sabernos q u q u i e n e s somos, y a mirarnos, y a saber que construimos con un otro,、eh, y que eso es importante siempre,、sí. el otro. Y dejar un, un montón de cosas de lado, como decir, bueno, esto no es importante en este momento, sino saber que estamos parados desde de este lado y que vamos a resistir juntos.、Eh, de esto se va a tratar en el próximo <risa> tiempo, por lo menos el próximo gobierno. Vamos a ir pensando por Tanda, ¿no? La、Vamos、resistencia. La resistencia. Siempre esto, ¿no? Lo miro y cada vez que leo es qué bueno que estamos de este lado y, y qué bueno que defendemos los derechos y, y también encontrar eso, ¿no? Encontrarse con el otro resistiendo. Yo creo que ahí también hay, hay algo lindo que, si bien、uh -huh. nada requiere de que vos le pongas el cuerpo y requiere de frustración y de, de tristeza, también ahí se construyen cosas re lindas y por algo este espacio tiene、eh, 39 años,、uh -huh. digo, 39 años de resistencia, de construir con otro, de conocer、eh, y de fortalecer esos vínculos. Bien, buenísimo. Bueno, Beliu, vamos a seguir contándole a la audiencia, ¿te parece? En、estamos? los próximos meses, <ríe> ¿cómo estamos? Te agradecemos estos minutitos no, porque sabemos que, por que nada, que estabas trabajando.